Papá, ¿podría ir afuera a explotar a un hospital Dale, papi, sí, para las 12 puntos coge para adentro, que esto se pone peligroso. También, papá, te amo. Yo también te amo, papi, no te voy al lejos donde yo te vea que no estamos para ir para el hospital ahora. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡Felicidades! No se pa' adentro, no